Buenas noches, estamos aquí de nuevo en Atriz Deportes esta vez con lo que es el análisis posterior al partido de la fecha 13 disputado en la ciudad de Maracaibo entre el Zulia Fútbol Club y el deportivo Anzuategui, cuyo resultado es favorable para el cuadro local del petrolero, un gol por cero, con tanto del juvenil delantero Zuliano Manuel Arteaga al minuto 35 que le da los tres puntos al Zulia Fútbol Club, un partido que analizábamos previamente hace tres días como un partido muy complicado de hecho así se mostró el día de hoy donde eh, bueno, históricamente se le la, la hacía muy difícil al cuadro Julián enfrentar a Lanzuate y, y bueno hoy eh, luego de más de dos tres torneos anteriores por fin el cuadro petrolero logra sacar los tres puntos eh, quitándose de lo que fue la derrota en el torneo Apertura en Puerto La Cruz donde se cayó tres goles Por dos, hay que decir eh, que el cuadro visitante tuvo quizás opciones más claras de gol, más que todo en la primera parte, sobre todo con dos jugadas de tiro libre de Beli Hernández, que incluso se estrellaron en el horizontal y, el, y otras que también logró sacar el portero Zuliano Luis Curiel. Y tuvo más llegadas, solo que le faltó definición al cuadro de Daniel Faria. En cambio, el cuadro subiano tuvo pocas, muy pocas llegadas, pero digamos el primer disparo al arco... Como tal, bueno, pues sí pudo concretar el gol por parte de una jugada colectiva que comenzó Roberto Carlos Bolívar con Eder Hernández y se combinaron ambos para al final dar el pase gol al juvenil Manuel Arteaga al minuto 35, tres puntos importantes para el Zulia que se ubica ahora con 18 puntos en la séptima posición del clausura que bueno, digamos que le sirve de respiro y de tranquilidad para enfrentar los cuatro partidos restantes que le quedan en el torneo, dos de visitante y dos de local, de cara a lo que es su aspiración principal, que es lo que es optar por cupo internacional, Luis. Sí, aparte que hay que destacar que, que más, allá, más allá de lo que representan estos tres puntos para el Zulia, ¿no? luego de, de venir de, de una racha adversa, con, con dos derrotas, seguidas es la, la motivación ¿no? que, que puede causar el vencer a un rival como el ansuate ¿no? catalogado como la mejor defensa del torneo nacional y que bueno zulia se convierte ya en creo que en el único equipo que le ha marcado más de dos goles en toda la temporada ya en este caso tres tomando en cuenta los dos de, de, de, del partido de ida donde por un buen momento el zulia estuvo venciendo en ese partido dos goles por cero, pero bueno, se, se, se vino la remontada de Lanzuate y, y al final la victoria eh, en, su, en su patio, pero bueno, eh, lo, lo importante fue que el Zulia supo, supo aprovechar la, la falencia, que, la poca falencia que ha podido mostrar el conjunto oriental en lo que es la defensa o la mínima falla, y bueno, concretar un gol por intermedio de artiaga de su juvenil Este, algo bastante importante también este punto, haber encontrado el gol de nuevo ya en seis partidos, solamente tres goles, este, bueno y lo, lo importante es que Zulia también sigue demostrando que está dentro de las mejores defensas de, de, dentro de, del torneo nacional y, y que en este caso eh, al dárseles el gol bueno, le, le sirve de manera importante para lograr estos tres puntos un, un planteamiento de Zulia ...bastante arriesgado desde un principio con el profesor Alex García... ...con ciertos cambios, ciertos cambios en la titular... Eh, un, el, la, ...el repetir a Alejandro Arauz después de ese gran juego contra Lara... ...creo que fue otra vez otro acierto del profesor García... ...mover a Raúl Bayona hasta la defensa central... ...esto debido a que Víctor Barraza está, está lesionado luego de los entrenamientos de final de, de la semana y Johnny eso bueno, que se encontraba suspendido por, por acumulación de tarjetas bueno, el profesor García pudo, supo mover sus piezas ¿no? supo mover sus piezas de un parado en la cancha un Eder Hernández con, que otra vez hace un juego excelente acompañado de Roberto Carlos Bolívar y, y bueno, un Cassiani que, que está mostrando poco en los últimos juegos pero, pero bueno, ahí está, por lo menos eh, salió acompañado de Manuel Artiaga Y, y bueno, destacando que de nuevo el mediocampo es que crea el 90% de la jugada y bueno, y Arteaga en este caso solamente le quedó empujar la pelota al minuto 35 del primer tiempo Sí, de destacar también detalles que sucedieron antes y durante el partido no recordemos que este partido fue modificado de horario, comenzó a las 3 y 30 de la tarde no había mucho calor en el estadio mucha humedad también ¿no? Entonces, pues, pensábamos que podía afectar a ambos equipos sobre todo al visitante, ¿no? Eh, nos llamó mucho la atención el hecho de que el escuadro anfitrión salió a calentar un algo tarde en el partido, ¿no? Eh, ambas escuadras. Entonces, tan fue así que al momento de llamar la salida a la cancha a los jugadores para el liguilla nacional, el cuadro visitante no lo hizo. Solamente estaba formado el fuli, el cuadro local. Cosa que primera vez en lo personal que yo observo acá en el fútbol nacional y en cualquier otra liga del mundo. Y quizás no sabemos si esto haya tenido que ver con eso, ¿no? Con lo tardío de la salida del cuadro a entrenar y bueno, muchas cosas ocurrieron al minuto 22 tuvo que paralizar el partido por cambio de, de, de zapatos de algunos jugadores, algunos refrescaron digamos, para refrescarse, hidratarse y esos detalles quizás por, también quizás podían haber afectado al final del partido, hizo mella también yo creo también en lo que es el, la merma de algunos jugadores, sobre todo de y y esto quizás lo aprovechó el local para administrar un poco más el partido tuvo ciertas llegadas no pudo pudo haber hecho más goles también en el cuadro de juliano y no lo aprovechó pero por lo menos al final supo aguantar curió el segundo tiempo excelente tapó unas jugadas de gol sobre todo unos disparos de maita y eh, ...otras jugadas también peligrosas... ...del cuadro del Anzuategui... ...a la final se queda con los tres puntos... ...del cuadro de Alex García... ...de esta manera se estará preparando ya... ...de una vez debe estar pensando... ...para su próximo partido... ...que es la jornada 14... ...donde estará visitando a Yaracuyanos... ...en San Felipe... ...mientras que el Anzuategui estará... ...recibiendo de local al Deportivo Táchira... ...en lo que será... ...su próxima actuación de local... ...a ver si logra recuperar estos tres puntos... ...que no logró obtener hoy... ...en la ciudad de Maracaibo... ...entonces... Esperemos que suceda en las cuatro jornadas restantes también para ambos conjuntos, sobre todo para el Zulia, de cara a lo que será su objetivo en lo que es entrar en la liguilla presidencial americana. En este momento tiene 45 puntos, se mantiene aún de segundo en lo que es el, ese lote, por lo que es el, el octogonal final. Este fue entonces el análisis completo de lo que fue este partido. Zulia 1, Deportivo Anzuategui 0, acá en Maracaibo, somos Hatrín Deporte. Buenas noches.